La verdad, bueno, que realmente en los años que estoy en el Consejo、eh, pocas veces he visto esto porque uno puede oponerse、eh, o estar este, en desacuerdo con los otros bloques o con el bloque oficialista, pero este, sin, esta, sin este ímpetu, sin esta manera. Me parece que eso no conduce a nadie como que la gente también está cansada de esas cosas. e l l o s se levantaron, este, después volvieron para la otra sesión. En la sesión anterior, la del 22, este, éramos de, de, de, de la oposición cuatro concejales, los demás faltaron. Me parece que eso no conduce a nada. Este, uno se, sentado puede dar su posición y punto. A veces le toca ganar, a veces le toca perder, pero ese es el resultado de las elecciones. ¿Y ahora cómo sigue todo, Silly? Y bueno, bebe, este, el presupuesto es este, así como queda, queda es deficitario. Por lo tanto, va a ir a la Comisión de Hacienda y allí va a haber que escuchar a ver qué modificaciones o qué cambios este, quieren hacer, de qué partida a qué partida para que esto esté realmente d e otro número en el presupuesto. ¿Y eso cuándo va a ser?、Eh, y eso, bueno,、eh, ahora entra en receso, creo que hasta fin de mes, y será a partir de febrero, que se empezará a trabajar en las comisiones. Va a ir a la Comisión de Hacienda. Claro, así que hasta febrero el presupuesto 2012 está en stand-by. Y hasta ahora sí, por lo menos es lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo que entiendo. Bien,、eh, y bueno, y, y preguntarte,、eh, qué expectativa hay respecto del aumento en las tarifas de agua o otro tema que alguno escuchaba, eh, Senadora Marisabel Gainse decía,、eh, creer que el Intendente tenía poca voluntad política de verdaderamente promulgar eso porque no había estado bien aprobado. ¿Qué, ¿Cuál es la reflexión que tenés sobre el tema?、Y、bueno, esa es la opinión de ella, eh, yo... Acompañamos en la sesión del 22 y, y creo que eso va a salir, así que, pero bueno, acá todo el mundo opina libremente y después las cosas se ven este, en el tiempo, los resultados.、Eh, pero respecto de esa observación que hacen, inclusive Gustavo Álvarez, que fue、eh, compañero tuyo en un momento de bancada, él observa que no estuvo bien aprobado porque se necesitaba una mayoría absoluta. Mira, este, este, no es u n Taza, este, es un servicio público. Así que, de cualquier manera, también hay cosas de que este, los otros bloques opinaron diferente a lo que opina Gustavo. Entonces, en algunas cosas es como que coinciden, en otras no. Este, así que, bueno, hay, hay que esperar, vamos a ver este, la decisión del Ejecutivo. Pero entonces, para、eh, a tu entender, está bien aprobado. Sí, porque es una tarifa. No hace falta una mayoría absoluta, como dicen algunos. Exactamente. No es una tarifa. La última sesión creo que ha sido la única concejala de la oposición que quedaste、eh, en, el, en el recinto de deliberaciones. Concejal sí. Concejal sí. Después quedó el mayor contribuyente. Lo que pasa es que estoy en el patio y p a r a una moto. Este, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Este, el mayor contribuyente Gustavo Álvarez. Claro. Y además se levantaron, después volvieron para la otra sesión del presupuesto. Bien. 9 de la noche.